Aquí para Radiografía. Bueno, estoy, estoy muy emocionada porque además me llevó también en parte a la desaparición de mi hijo, que fue a la ESMA. Y yo recién le preguntaba a la mujer de Matías y le preguntaba si sabía qué militancia t e n í a Y dice: No sabemos, no sabemos porque justamente no, no hay causa. Entonces.、Eh, Me estoy, aparte, me nombraron la calle Paraná y la Panamericana, y eso también me trae cerquita de donde se llevaron a mi hijo. Y a lo mejor se conocían, no sé, no sé ni. ¿Cree, cree no, no. en esa posibilidad, por lo menos? No, sí, no, juega no, pero, pero aparte de la alegría, p r i m e r a de la alegría de ver que es igual a su mamá, aunque también a su papá,、eh, la. El origen ucraniano, en parte de la familia lo viene el tío, una cosa Sanguina, fuerte, fuerte, fortísima. Muy, muy, muy, muy placentero, s e puede decir esa palabra. Muy, muy cálido y hermoso. Y esta conciencia que decía Javier, ¿no? Que en principio pensando en él solo dijo: Estoy cómodo claro, como estoy. Claro, claro. claro. Eso es así, es así, por eso siempre tanto respeto, ¿no? Tanto respeto de parte de abuelas y de toda la búsqueda y de los años que han pasado, porque cuando eran chicos hubiera sido otra cosa. Pero bueno, es así, o sea que cuando, cuando, hay una, cuando hay un lazo tan fuerte como se vio con el tío,、eh, es. Es, es, eso es, porque fue instantáneo. Fue. Y yo, la sangre, a mí no me interesa la sangre, pero no cabe duda que había mucho. Y mucho, como dijo él, mucho dentro de él. Además de la literatura y todo, así como el tío, matemáticas, ¿no? Matemáticas puras, creo el tío. Así que muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Celebrando entonces. Y en este celebrando y en este momento tan, tan movido políticamente que vivimos、eh, y traer los recuerdos de las cosas que estos hijos de puta de los milicos, del Estado, como dijeron, y de, de la dictadura c í v i c o m i l i t a r e c l e s i á s t i c a que tuvimos. Y que tiene muchos restos todavía dando vueltas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, querido.